¿Estás escuchando? ¿Qué? ¿Estás escuchando? ¿Qué? ¿Estás escuchando? ¿Sí? Viene, el radio? Hola chicos, bienvenidos. Mi nombre es Belén y ya estamos en un programa más de Vial A Radio. Y la verdad estoy muy contenta. Bienvenido Luis, ¿cómo estás? Gracias, bienvenidos, saludos a todos. Así es, ya estamos en el sexto programa. Tan rápido sí, sí. ya el segundo mes de la Empezamos. Mitad del Oigan, chicos, recuerden que Luis nos debe algo, nos debe la fiesta. No, no recuerdo yo de verles algo, pero bueno, si es así, ya. Chata la fiesta. No han dicho nada en el Face, así que no creo que les deba ah, mucho. Ya hagan, hagan sus peticiones de la fiesta, chicos, porque miren que Luis, cuando hay fiesta, se pone muy expletivo. <risa> y bueno, cambiando un poquito de tema, estábamos pensando, Belén y yo, poner como ahora canciones en español. Exacto. Algunas peticiones, bueno, a raíz de unas peticiones que nos hicieron, nos dimos cuenta que casi no hemos puesto música en español. De hecho, no hemos puesto música, claro. perdón, música en español. Y bueno, este es. Se nos antojó en esta ocasión hacerlo de español, ¿verdad? Exacto, exacto. A raíz también de unas peticiones, te, hay que decirlo. No claro. fue totalmente nuestra idea. Eh, Pero ¿qué te parece si arrancamos con la primera petición? Ok. No sé quién la habrá hecho. Eh, esta canción es de enjambre y se llama Dulce Soledad. Y esta fue. Eh, Bueno, va dedicada para un amigo, eh, hay por ahí Fer, que nos escucha en el DF, me parece, el desconozco el sitio, el lugar, pero pues nos escucha en algún lugar, en una parte de México. Ya hablé mucho y entonces, vámonos <risa> con, con la el canción. hambre. ya regresamos con esto de enjambre que se llama Dulce Soledad o se llamó Dulce Soledad esta banda que son de Fresnillo Zacatecas y durante un tiempo estuvieron radicando en Santa Ana, California y son esas bandas mexicanas que se van como a Estados Unidos y regresan y ya son como un éxito ¿no? y sí bueno a mí, pues al principio no me pasaba mucho porque ya Menos, Era como todo. su voz medio aburrida, no sé, no la entendía mucho la de manía cardíaca. <ríe> no, en de realidad, hecho, no, a mí tampoco me entendía... gustaba, no, no solo no entendía, sino que no me gustaba, pero pues ya esto es como, yo creo que la sobreexposición que le han dado, Demasiado. yo empiezo como a, a tolerarla hasta cierto punto. A tolerarla, órale, pues sí me gustaría tolerarla <risa> de esta manera, como lo hace Luis, teniendo su disco, eh, lo trae, Creo que diario en tu, en tu iPod lo trae escuchando. ¿Sí? Sí, entonces. No, que... Vaya que no le gustaba. Mucho. Pero lo traigo porque a le gusta escucharlo. Yo ni siquiera los pelo, pero bueno. ¿Y ¿Yo qué voy a hacer con tu Pues, ¿qué haces con él ahorita? Yo nada. <risa> pero, pero eh, bueno. Sí, y pues ya. Eh, a lo largo de que fui escuchando Enjambre, y no sé si a ustedes también les, les pasó, les sucedió con Enjambre, pues ya fue, fue una aceptación de la banda y. Pues yo creo que si sí, ya tienen demasiados fans o seguidores. Ah, eso sí, Les ha ido bien. Tienen con muchos seguidores. Sí, les ha ido bien. Pues no, ya es que incluso sacaron ahí un sencillo con esta. La verdad, ahorita la vocalista de, la Hello vocalista Force, de ¿no? los Felosi Force, también otra chica que canta muy bien. Sí, no, no, no, en vivo también he de, de reconocer que sí, es muy buena la chica, sí, es muy buena la chica. Sí, buena la chica. Pero bueno, y, ya. Y volviendo un poco al programa anterior. Justo cuando terminamos se nos, nos vino a la mente una serie muchísimas, más más, series, muchísimas sí. series que no, que no que omitimos por algún motivo que no recordamos en ese momento. Entonces quisiéramos como hablar un poco de ellas Compartirlas en este, en este con nosotros. Exacto. Y una de ellas fue la de Alf, ¿te acuerdas? Ah, sí, el pequeño extraterrestre. Raro con su nariz toda que media. Media rara porque era un extraterrestre, no puede Pero ser. aún así. No tenía cara de extraterrestre. Y, y no tenía nariz. No, pero eh, ajá, hay que recordar que ALF fue como. salió como uh, Ray parodiando más de ahí vi, nada. Ahí pero que... ningún extraterrestre ha tenido nariz, pero ¿Alf? Sí. pero Yo creo que era más o, más o menos eso, ¿no? Como romper el estereotipo de extraterrestres no sé, la verdad yo no eh, estuve en los inicios de Alf, fue en el 87, todavía no nacía yo, no sé de pero <risa> yo no, todavía no nacía. No, no nacía. ¿No, no nací? Ah, ok. Pues sí, salió en una serie del 87, salió parodiando a A, a, a E.T., África del planeta Merman, creo, -ma, uh -ma. Mefman, y, y sí fue una serie que le salía como mucho. Sí, de hecho que sí, creo que sí tuvo A pesar de que cuando yo la veía ya estaba repetida, ya era la repetición, ahora ¿S -S sí la veía. Pero otra serie que me acuerdo que pasaban más o menos como en ese canal, no recuerdo... No, esa la pasaban en el 7 a y, y en el 5 pasaban otra que ahorita van no bueno, se me a la mente, y, no, sabes. Sí iba a hablar de otra, pero bueno, ok. ¿Cuál ibas a hablar? No, ahorita te digo. Ah, ok. Platícame la idea. Pero sí me acuerdo, la del, el, nene el consentido. niño consentido. Nene, ¿no? Creo que pero era más. Nene consentido. Más ubicada por eso, por el nene consentido que por cualquier otro personaje que pudiera salir. ¿no? De hecho, sí creo que fue el que más sobresalió porque era el niño bebé bueno que podía dar esa imagen a todos los dinosaurios ahí de su época. Cuando en realidad para su papá sí. era un tormento. Sí, un demasiado. de cabeza. Sí, era una serie que. Creo que era más como para el... Pues era como para era una serie como adulta porque no yo creo que sí el público sí. era como más para bueno, bueno no sé, a lo mejor es cualquier... como por ejemplo los Simpson los Simpson es una caricatura para grandes sí. Sí. ah sí los Simpsons ya tiene como un público más grande sí o sea esas sí definitivamente también eh, bueno para no veo. sé si recuerdas esta esta era una caricatura que salió un perro y un gato Uh, ¿Cat Dog? Re Rennie Ah, Renis También era una caricatura ah, pues para sí, grandes. Ves. Por Entonces, ejemplo, South Park también. No vas a poner un niño eso? de 6 años. ¿verdad? Que ¿Cómo? ya lo no ven, ¿eh? Bueno, ¿Es sí, ese sí, sí hago, pero... pero no es como el, el público más fuerte. ¿Me explico? Pero... Porque no solo, no solo por, por la cuestión de, de las groserías así, sino por los temas que a veces abordan. A veces traen una crítica social como de trasfondo. También ¿no? Está muy bueno, bueno, para los niños. Ah, es lo que te digo, pues por eso bien, los niños. Sí, también para que A lo mejor sea. los niños no ven eso, los niños ven otras cosas, pero tienen como de ambos. A ver, ¿de cuál te estabas acordando? Ah, me estaba acordando de la niñera, ¿te acuerdas? Ah, de la niñera sí, la Frank, ¿no? La Nana Fine. ¿no? Ah, no, la Nana Fine. Sí, ¿no te acuerdas? La niñera, sí, con. Los... Que era una niñera gringa que llegaba como al hombre, De hecho, según llegaba vendiendo cosméticos, Ajá. ahí en la. Ahí según hay lo que se ven en las promos. Era, era que estaba vendiendo cosméticos. Sí, era como hoy en día la onda de las personas o las chicas que venden jafra o ¿no? por catálogo. Sí, déjanos, ¿no? <ríe> que ya saben, ya lo acaba de decir, pues, Belén, sí. creo que ella vende un, algo de eso, entonces si quieren que les pase su catálogo por Face. Pues ahí nada más díganme en dónde viven y ya voy con muchísimo gusto. <ríe> no, pues eh, puedes aprovechar la tecnología, que los Face y que te digan como... Oye sí, ay, pero también no me lo van a pagar por día. No, no sé también, ¿verdad? Sí, Pero bueno, palpado, ya? que te depositen, no sé, genio ya. Pero bueno, a ver, ya fue mucho bla, bla, bla ¿Qué te parece si nos vamos con una canción? Sí, vámonos con algo de... Neon en Neon Ni en me agrada Ni en Memorias, ¿qué te parece? Perfecto Entonces regresamos, chicos, si no se despeja. Desde hace tiempo las palabras... Bueno, y esto fue de Neon Walrus, se llamó Mil Memorias, esta banda que es de Ciudad Satélite. Ciudad Satélite cerquita de aquí, ¿eh? Cerquita de aquí. Y lejos de allá. <risas> Exacto. Y bueno, esta banda fue, bueno, este disco fue producido por, por Eric, Eric Rubin, Rubin. sí, el Eric Rubin el mismo, In el eh, gemero. De, de hecho, por eso tiene como ese sonido muy peculiar. Pero de... no, no me suena mucho a él, eh. No, pero en la producción está totalmente, ha escuchado como... No sé si esto hable más mal de mí que de otra persona Pero he escuchado como algunos temas de Eric Rubin como solista Y él mismo es el que se dedica a hacer como la producción de su propio material Y tienen como ese sonido esas es como medio... ¿tú? Los cintas como que los graban muy igual Pero bueno, eh, sí, ellos son el Neon Wilders, que, que de hecho también el vocalista de Neil Walgust Yo lo que estuvo tocando la guitarra con Ray Pila ¿sí? ¿Qué Ray Pila? No me Pila de los Dynamite? No, Ray Pila Me prefiero más los Dynamite Sí, no, no, no, me gusta nada de Solorza, ¿no? Porque luego luego se ve, de sí. digo Solorza, ¿no? Porque ahí tiene la influencia de su papá Javier Solorzano, entonces... Déjalo. No, pues es que se ve como muy forzado, pero bueno, bueno. Ya volviendo a lo de las series. Sí, sí tengo unas muy buenas, chicos. Que en serio que ver, cuando las mencionas van a recordar. Ay, qué tiempos aquellos. Eh, Ustedes recordarán hay algunas que pasaban que eran estas como estilo de miedo, suspenso para ah, los niños, pero sí. no era así como que algo. tan agresivo, pero tampoco tan tan, así, suavecito. tan, tan suavecito. Estaba en el término medio, ideal igualizado. para para los niños a ver cuál. no no sé no sé se me, bueno hay, me vino una, había como tres una era escalofríos escalofríos ¿no? ¿no? le temes a la oscuridad ah, sí, sí, y sí. los cuentos de la, la cripta, la cripta. <risa> con los cuentos de la cripta era como una momia que salía y empezaba a hablar yo sí, confundo los tres ¿eh? aunque sí eran muy parecidos pues, por nombre pues se ubicó. mira los de escalofríos aparecía como moco verde que ah, decía escalofríos sí. y salía como moco verde sí, como con una este, le temes a la oscuridad siempre iniciaba que todos estaban contando sí, se contaban historias fogata. en una fogata Y se encendía un cerillo y decía, me de a la oscuridad? Oh, oh, oh. Y eran muy buenos, yo me acuerdo mucho el del títere, eh, me acuerdo el de la bruja, me acuerdo que era como... Me acuerdo de varios, la verdad sí los veía. Y me gustaban. Yo creo que ustedes también. Sí, yo creo que si son contemporáneos sí, de nosotros, también lo visto. Si no, pues lo mejor. Se los recomendamos que los vean. Pues no sé, ya tiene mucho rato que no las... ¿sabes qué pasa? Por ejemplo, yo había series o programas de televisión que veía y juraba que eran muy buenos y ahora cuando se he vuelto a ver como que ya no son tan buenos, ya buenas. no causan la misma impresión que causaban mi entonces yo recuerdo que estas series sí me gustaban, pero no estoy seguro que si, si las vuelvo a ver me, me, me gusten ah, como... mucho. obvio, pues ya no eres, eres como un público tan joven para esos pro, para esos programas, pero si se lo ponen a un niño, un chavito de como de ocho años... Bueno, quién sabe, porque ahora ya los niños, no, la juventud de hoy en día ya, ya no les gusta. nos gustan como otros tipos de programas. ¿ya? So Park So Park Los Simpsons, no, Los Simpsons, eso ya. Los Simpsons ya aburrían, como desde la sexta temporada ya no es lo mismo, ya los chistes ya son, no están como medio flojos ya. Segundo. ¿sí pues en realidad lo bueno, lo bueno de Los Simpsons era el inicio. El sí, intro, no, el ¿no? El siempre intro era, era uno diferente. Tenía varias cosas, como por ejemplo lo que escribía Bart, de hecho hace poco vi en un blog. Eh, las 288 sí. frases que ha escrito Bart uh -huh. a lo largo de toda la de serie no debo de... Sí, o, no sí. debo escribe, tirar a mi mamá se sí. escribe Facebook, no book y así, son como los más recientes uh -huh. que, que recuerdo pero sí hay una lista donde están 288 frases que son las que ha escrito Bart a lo largo de... Bueno, ya... ¿Qué, ¿Qué te, te parece te... si... Sí, Vamos opino lo mismo que tú con una canción? Ajá uh -huh. ¿Cuál? Y me agradece... ¿Algo de Bengala te parece? Pues a mí me gusta mucho la de cárcel. ¿Qué tiene? Ah, sí, sí, eso. Perfecto, me agrada. Creo que es una de mis favoritas. Okay. Prefiero esta más que la de, la de carretera. de empezar a comparar canciones. No, me gusta más la de cárcel que la de carretera. Y de hecho carretera fue su sencillo para en el primer disco que sacó. Cierto, de pero como que no. Venía pero el bueno, caso. prefiero más el de cárcel que el de carretera. No venía el caso de, de, decir eso, ¿eh? eh. Que el de carretera. Ah, oh, bueno, ok Regresamos chicos ya regresamos, escuchamos algo de Bengala y esto fue Cárcel, y pues este video eh, lo grabaron y lo hicieron con pequeños segmentos de cuando tocaron ahí en el Vive Latino, que eh, fue el de hace dos años, sí, creo que más o menos dos años. dos años, no años? recuerdo exactamente cuál, pero sí, tienes razón, es un Vive Latino, cuando estuvieron en el escenario principal, exacto sí, y Bengala, pues estos chavos son de... Sí. ¿Saltillo? ¿Paulo? No, no, ellos son de aquí de DF, creo que también son como de o algo así Pero lo curioso es que entre ellos hay un Huidobro Huidobro, eh, mm, como familiar de Paco Huidobro, creo que es su sobrino o algo así, no recuerdo quién es sí, sí, sí, Pero bueno, eso explica por qué ensayan en el estudio de Tito y todas esas ah, zonas ya, ya. Y también, algo que, que no sabían, bueno, hasta hace poco Que a Mauri, el guitarrista y Jesús, los guitarristas antes tocaban con Hash Sí, para pagarse en su escuela, ¿no? Escuela, estudiaban enfermata Contemporáneos de Luis Así es, no, no, no son de mi generación ¿Eran pero... más grandes que tú? ¿Son más grandes que tú? Obviamente son más grandes que yo Y creo que ni siquiera estudiaron al mismo tiempo que yo estudiaba Pero bueno, ese es otro tema Y volviendo como a, los, a las series eh, Más recientemente también hemos visto series De corte eh, Como para las señoras, ¿no? Como The Sprite Housewives, ¿te acuerdas? Esposas desesperadas Esposas desesperadas Yo no la llegué a ver mucho Yo no la llegué a ver mucho ¿Cómo? Pero eso sería como que más para los hombres, ¿no? Pero es muy raro que. No, no, sí, tenía su onda para los hombres también. Pero pues salía otra que otra. alguna que otra de las señoras que se en el que ¿También? Yo ¿No no los veía. Sí, yo los veía. Pero no de señora. Sí, no era buena. ¿Era buena? ¿Todavía sí veo ya. Bueno. Sirvió, ya, ya, ya acabó. No, ya no sale, pero yo creo que. ¿En cable. No, perdón. Nada más veía pequeños pedazos. Nada más veía los comerciales. Esposas desesperadas. Ah, bueno, y otras que son muy buenas, son esas como las de la ley y el orden. En, entrando como que en esta, en no, el, en esta temática favoritas. de la justicia, el malvado, el, el, el malo el malo y el bueno, pues sí entra ahí. C.S.A. también, que había CSA y Miami, C.S.A. y Las Vegas. Y, sí, y un amigo sí, me dijo California. que existía C.S.A. y Tijuana, pero no es cierto. <risa> Yo pensé que sí existía así Tijuana. No. Pero no. ¿Cuán, cuán, cuán. No, hay. bueno, y también está la de Bones, eh, mentes criminales. Mente, ah, mentes criminales, la dicho. No, no, no. Y más este Spencer que es. Ay, en serio, que es todo lo que una mujer creo que desearía. De, o sea, es guapo, Ajá. inteligente, eh, buenísima onda. Se ve que es una persona centrada en <risas> lo que lo que desea, claro. <risas> No, y, se, se y nota es muy brillante. Que ves mucho. Sí, de hecho, sí, pero Spencer es... I love Spencer. ¿Qué otro que estás de ese corte? Que... Con tipos como Spencer. Ay, pues... No, ahorita sí. no se me... No, se me, no, me, me, me acuerdo mucho uno de... Otra crisis inteligente, de Numbers. ¿Te acuerdas del tipo este que sí. funciona todo que un... Sí. Matemáticas, pues. Que, de hecho, este... Resolvía los casos, ¿no? Con números. Y también había otro... El mentalista, si sí, también el hacía mentalista. el, men ah, el sí. mentalista. No la he visto, pero la he escuchado anunciar o a sea, Silent Fox creo, o algo así. Uh -huh. El mentalista también... La de Dexter, la de Dexter sí, yo se la veía. El, el, el tipo ese que era como policía, pero también se le gustaba como matar gente. Lo hacía de una forma muy fina. Y, muy sutilmente y con estilo lo hacía ahí el joven. Sí, pero, muy limpio, de hecho. Debe de ser, ¿qué el perfil de un asesino? Un asesino perfil. ¿Y qué te parecíamos en una canción? Perfecto, después de hablar de los buenos y los malos, ¿qué te parece si nos vamos con algo? ¿Discorrido? Un, un remix casi discorrido Perfecto. a She Perfecto, y esto datos es íntimos. datos íntimos ¿De verdad serán tan íntimos?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 Pues íntimos íntimos bueno pues regresamos de esto que fue un remix que hace Disco Ruido a Shizatis Disco Ruido es esta banda electrónica mexicana eh, Shizatis pues es una banda de Monterrey que, que Shizatis se formó ¿no? como con Ketchup que era el, uno de los integrantes de Zurdo uh -huh. entonces ahorita ya está ahí pero él tocaba con ellos son de Monterrey, Monterrey, Nuevo Monterrey, León, sí. exactamente, y ¿qué te pareció? Bueno, ¿Ya los habías escuchado? Sí, ya los había escuchado de es discorrido. De hecho, me gusta a mí más la versión esta de discorrido que la de... no cambia mucho, que la de Shisatly, pues, pero de cuenta que la de discorrido ya entra como la, la... una voz de una chica y eso. Íntimo. No ese, por... <risa> eso. ¿Cómo? ya ¿Cómo? Queremos vamos. escuchar, sí, no. el público aclama. Luis, Luis, Luis. llámame por favor. No, sí. Definitivamente lo tuve y la batería. Sí, sí, sí, lo sabía, lo sabía. Pero bueno, eh, eh, es lo único que cambia casi. El ritmo sí es casi igual en el tempo también. Eh, y bueno, seguimos con lo de las series, ¿no? Uh -huh. ¿Qué otras series? Bueno, ahorita yo me acordé una que se llama Fly of the Concord, que es unos neozelandeses. Es muy cómica. Mm. De hecho, son neozelandeses y además son músicos. Y en la vida real, o sea, en, en la serie hacen su papel real, o sea... como músicos, como tales como una, unos músicos que vienen de Nueva Zelanda a Estados Unidos y como que encuentran todo esto, mundo nuevo sí. para ellos eh, les recomiendo luego les ponemos algunas canciones de sí, ellos son muy buenos ¿S -S -S ¿Qué, no, no, de, de Five of the Conchords ah, una, una serie. ¿A no, qué, la verdad no la había escuchado no, es que ahorita se me vino así a la mente y no quise no decirla de porque de... si no nos va a pasar como la vez pasada que no dijimos muchas series ¿y a ti qué, qué serie te, te gusta? Pues entrando como a esta onda de los médicos, eh, ah, la de Grecia Anatomy sí, sí. también, Doctor House. Doctor que en realidad House, había varias de, de doctores, ¿no? de Pues no, no me gustó, se si me ocurre la de Grecia Anatomy, Ah también la de Urgencias, también la, y gea, la de Urgencias. ¡Upside salió George Clooney! Ajá, la de Urgencias. Fue como su brinco ese. Doctor House que Doctor House es un poco sarcástico. Sí. Y brutalmente honesto, ¿cómo es? Pues no sé si... Demasiado más con... más con sí. honestidad, creo que era más grosero. Era muy directo, porque... Pero o sabía sea, maneras de decir. Ah, pero a su modo, a su modo, pero si no era así. Y aparte no se dejaba querer, que era lo peor de todo. Pobre al final Era un complejo, tú qué hagas algo de psicología de De su pie, que no es que tuvo un accidente de su pie, de hecho no, no, era adicto. era un placer tomaba? era un Creo que si no, no, no es cierto. Pero no. Nicodín o algo así, ¿no? Uh -huh. Nicodín. Bueno, ¿quién sabe? Yo no sé de medicina. Bueno, el punto es que salía Doctor House y era brutalmente honesto. Según los spots publicitarios. Pero bueno, ya vamos con otra canción. Otra canción sí, vamos a tirar canciones. Que de hecho, para recordarles, estamos... Pues no se han dado cuenta, poniendo puras canciones en pantalla. Yo creo que ya se dieron cuenta. Pero ¿quién sabe? Ahí vez despistado. ¿Como tú? Como yo en estos momentos. Y eso que yo las estoy como escuchando cuando las pones. Ya se me había olvidado que eran puras en España ¿Con cuál nos vamos? Uy, una de tus favoritas Sí, Absditch ah, pues está, la conocí gracias a ti Sí, sí, sí. Yo la conocí gracias al once. ¿Al once. Sí, pues en el 11 la escuché, la verdad Es de una banda española que se llama Dorian Y la canción se llama Tormenta de Arena. Y regresamos ya regresamos escuchamos algo de Dorian y esto fue Tormenta en la Arena y pues ellos son una banda española y en donde esta este sencillo sale en su álbum Ciudad Subterránea aproximadamente en el 2009 ellos se forman en el 2002 y eh, de hecho hay como cuatro videos que se enlazan son tres videos sencillos tres y, y ajá. Pues los videos cuentan como una especie de historias, es como un pequeño cortometraje ¿eh? en el que, si los ves en el, en el orden que salieron los sencillos, tú puedes ver que es una historia. Que a muchos les puede parecer como eh, muy melosa o algo así, pero pues bueno. ¿A ti qué te parecen? ¿Ya lo los viste? Todos videos? los videos no los he visto. Y de hecho, ni siquiera he terminado de ver los de Daft Ah, es cierto, que. Como te... un tributo, ¿no? Se podría decir. Pues no sé si un tributo por lo menos la idea es como parecida. No, y ¿sabes qué también hacen parecido? Eh, también como que este de Dorian se parece al de los de eh, No. ¿El vocalista o qué? Ah, el logotipo. El logotico, el logotipo. No, no me he fijado. Sí, ver, sí, ahorita sí, si tengo sí. chance lo busco y me, me sigo. Según Belén se parece al de Fueron otro. lapsus, hay que... pensé creo que en voz alta, chicos. Y volviendo sí. a esta onda de las series, ¿qué, qué otras series recuerdas tú? Ay, ¿Portezona? Pues no sé qué tan fuerte. Ah, me me ¿A por qué me hubiese la Motor Test de Spartacus? Que es este. Esta serie que. O sea, la, tanto, esta se la el protagonista se murió, de hecho, y ya a sacar un montón por ahí, no sé cómo decir. No sé. También está la de Game Oscar of Thrones. Dogre. Pero, pero esta de Spartacus. No sé si es la misma que yo haya visto. Pero. Sí está como, yo le pondré una clasificación, sí. Sí es fuerte. Sí. No, pues no. sí aparecen escenas de, Ajá, de sexo. Pues sí, pero tampoco sexual. estás de que es una serie para niños También la de Game of Thrones tiene escenas fuertes de sexo y de desnudos, incluso es violentas. En serio. Uh -huh. pues habrá que verlas, ¿no? A ver qué, qué, qué tan interesantes suenan. ¿Suenan interesantes? Pues yo, yo, yo tenido oportunidad de verlas y de hecho la sí. son como épicas. De hecho, la de, la de Game of Thrones, el, el protagonista es... Eh, el que la hacía de Boromir en el Señor los Anillos, mm, ¿sí? entonces tiene como el mismo corte y por eso actor, con cierta experiencia ya le sale, ¿qué mm -hmm. otras series recuerdas tú? o oh, te, ¿Tú, qué te gustan qué te ahorita, parece si en el siguiente? En la siguiente... ¿hablamos de alguna serie? Sí. pero ¿qué que les parece si series pero mexican ah me parece sí. perfecto, ahorita de de Chococo porque no recuerdo muchas, ah este de solamente. Pero bueno, siguiendo con esta onda también de las bandas españolas, ¿qué te parece si vamos con una banda española que son de Pamplona? columpio asesino. El columpio Asesino y esta que me no que se llama. Toro. Vamos. Divertirnos. Yo te pintaré un bigote. Necesito un buen azote. Maraca loca, piano ardiente. Nunca fuimos delincuentes. Gafas negras en la noche. Vamos, niños, sube al coche. Bueno, ya regresamos con esto del columpio asesino esta banda española y esta canción se llamó Toro que de hecho bueno ligándolo un poquito con lo que escuchamos hace rato esta canción también es remixada por Disco Ruido y de hecho en el Corona Capital del año pasado estuvieron estuvieron dos veces porque estuvieron como banda y también estuvieron en el escenario cuando tocó Disco Ruido bueno el vocalista y ¿a ti qué te parece mi amigo? bueno no sí de hecho sí ya me gustaban desde antes sí pero mí... tuvimos chance de escuchar como un pedazo de la de toro no sé si te acuerdas porque sí. no no estábamos propiamente viendo discorrido pero sí de que los escuchamos se escuchaban discorridos de hecho también a, a Columpia, este también de, con la de Columpia, sino e incluso te dije oye esa canción ya la escuchamos, ¿no? Porque ya lo ubicabas, e incluso ¿verdad? en disco ruido estábamos, uh -huh. estábamos este, viéndolos y empezaron a tocar esa. De hecho primero fue disco, sí, primero fue el ¿Sí? golpe de cincin y luego fue disco ruido. Sí, exacto. Y fue en disco ruido me dije ya lo había escuchado porque es remixeado. Uh -huh. Son muy buenos remixiando. Sí. ya ves que sí. por ejemplo esta de Shia también me gusta más la, la versión de disco de ruido que la que la original. Sí, eh, y bueno y volviendo como a esto que nos dejaste y nos dejaste como intrigados con esto de las bandas eh, digo bandas series de mexicanas. Está un tienes? poco distraído Luis ¿Qué series ¿Tienes? Nos, nos tienes? Uy, pues mexicanas que yo creo que sí tuvieron eh, pues, un buen público Una buena aceptación Está de, Sí, una buena aceptación, hasta la de diferentes asesinas Ah, es cierto, es cierto Esas asesinas Que a mí me gustó más, las, bueno, me gustó la segunda temporada, la canción que sacó Gloria Trevi que Me gustaba mucho cómo interpretaba la canción En vivo, ah, de en hecho en alcancé a ver en tu mucho. canal que la tenías como favorita Sí, de hecho sí, me, me, me gusta mucho Eh, también no sé si recuerden esta, la de los simuladores, también era muy Ah, la de los simuladores sí me gusta mucho, me gusta ah, mucho que la idea sí. del concepto, el hecho de creer que exista como una especie de empresa que se dedica a ese tipo de cosas, estaría muy padre. Eh, sí, la que no me agradó tanto fue la de Pantera, no sé si sí, como de ah, superhéroe Pantera, que no. llegaba y muy a cliché ¿no? no eh, perdón, estaba bueno en el muchacho, pero... Pero bueno, la historia, la trama como tal no como tan buena. Este, um, también... Esta serie de la que todo el mundo habla en tu escuela, ¿cómo se llama? Ay, no sé. La que me estabas platicando hace rato. Ah, la de la... también yo creo que sí tuvo mucho... Gusto, la de... Eh, la Reina del Sur, Ajá. también yo creo que sí, también fue la de La Reina del Sur. Eh, ay Es que... Mexicanas, mexicanas, no hay tantas series... bueno, sí hay, pero no hay tan buenas como las... las gringas y así, bueno. Pero, pues ah, igual, estamos empezando, ¿estás de acuerdo? Ajá, estamos como en pañales en esa cuestión de series. Pero, por ejemplo, otra serie que, que yo recuerdo mucho, y bueno, no es mexicana, perdón que me salga de esto. Hay una serie inglesa, inglesa que se llama Skins, que las primeras dos temporadas son muy buenas, y ya las otras temporadas son como con sus personajes, e incluso en Estados Unidos hicieron su versión Skins USA. Ah, ¿y sabes qué otra? La de Hard Times of R.J. Berger. No, esa es mexicana, no, ¿verdad? No, no es mexicana, pero ¿no te acuerdas? Tú eres fanática de esa serie. Sí, sí, es fanática. ¿Cuál es esa? La de Hard Times o del de Macarito. Cierto, sí, es que eh, la, la que nadie lo quería el pequeño, ¿no? Ajá. Y que después ya fue azotado por todas las chicas porque tenía un miembro muy tenían de un miembro rotado. muy grande. Pero <risas> también, esta también que estuvo mucho, era lo, algo del norte, es que no me acuerdo, sigo sin acordarme. Del norte y que era de narcos o algo así. No, era que de hecho se volvieron famosos con esta canción, la de que voy a ser. No, pues ni idea. Sí, por eso también estaban famosos. No, sí, la canción sí, pero la serie, es una serie o una película? No, era una serie que salía en el 5. Pero bueno, esto podemos estar dejando como una pregunta abierta. Si alguien que nos escucha la conoce, puede ponerla como en los comentarios. Sí, la verdad no recuerdo, pero también sí, también, también fue muy buena. Pero sabes también de cuándo hablamos y también. ¿De cuál? La de los expedientes secretos de aquí. Ah, bueno, o esa tampoco es mexicana, pero estaba muy. Bueno, no. sí, la de la musiquita. Que cuando empezaba con el este agente Collie oh, La no Small. Si era Small y Coli, la peli roja y el Y el, el tipo este que se parecía a Kino Reeves, pero no uh -huh. era Kino Reeves. Exacto. Riffs. Entonces igual de, era, era algo agradable. Uh -huh. Pero bueno, ¿qué te parece si nos vamos con algo de. de música. Ajá, ¿qué, ¿Qué ponemos? Híjole, uh, sí, creo que y eso es de nuevo, el último uh. No, pero vamos con algo de Kinky y regresamos Va Esto es algo de Kinky y vamos a cantar la de bailar hasta quemar Y regresamos para despedirnos porque este es el penúltimo bloque Regresamos Escuchamos algo de Kinky y esto se llamó Bailar hasta quemarnos. Así es, esta banda de Monterrey que se formó en el 98. En el 98. Son muy buenos, de hecho en vivo son muy buenos. la verdad, quien si no ha tenido oportunidad de verlos es porque se lo han perdido. No, más bien no, recomendamos pero, que lo hagan sí, son está... muy buenos. No, y de hecho pues igual van a estar en el vivo latino y van a cerrar el... ¿Sábado? No, no, no el domingo el Domingo, Chino. Cierran el domingo sí, No, van a ser como de las bandas de al final, ¿no? Pero no van a cerrar ¿no? Sí, no creo que se cierran Bueno, el punto es de que... Tocando tarde y anoche Va a estar sí, muy padre sí. Yo tuve oportunidad de verlo en el video latino Y son parte de esas bandas que, que, que forman como Este movimiento de la avanzada regia Exacto No, de casas más norteñas que se vinieron así tal vez que, bueno, que empezaban a pegar como muy fuerte. Pero bueno, ya Belén por fin recordó qué serie es a la que. Sí, Y esa famosísima serie de los héroes del norte, que también era muy buena con, aquí con el chaparrito, la esta como francesa que era muy celosa. Sí, no, de el hecho. Yo no, como te dije hace rato en el lugar. El, el, meno, el menona. Eh, no recuerdo ahorita los nombres, pero me causaba así como que gran. Gran sí. no sé Te emocionaba, no sí, Emocion... bueno. no con no emoción por eso la no rica que el baterista y los guitarristas se sentían como metaleros y tocaban este norteños. Entonces, en Entonces, creo que me dieron ganas de verla, no la, no la conocía, voy a voy a buscarla ya. Que la, si gustó, ¿no? Sí, por eso. Me... Es se bueno, las bueno. recomiendo. Si y con la noticia de que ya que es ya el ya. último bloque. Ahora ya sí nos ya vamos. nos vamos y. Sí, este programa duró un poquito más. Pero esperamos que les haya gustado. Y pues recuerden que nos seguimos viendo la próxima semana En el mismo Face, en la misma página No, no se mueve, no se cambia el nombre Vamos a seguir ahí para que nos sigan escuchando Exacto eh, Y pues, pues, también venimos con esto de puras bandas en español ¿Con qué bandas te ocurre esa hoy? Pues no sé, ¿qué te gustaría? Pues tú que eres fan de, de Quiero Club ¿No te gustaría ok, una, me agrada, me... ¿seguimos con los regios? Con los regios, exactamente Y con esta onda de ketchup que ya pusimos algo De su antigua banda, a ti? Vamos a hablar con no Romanticón con? Ok, no sé, Minutos de aire Ok, entonces nos despedimos, nos vemos Esperemos, eh, Nos escuchamos el próximo lunes Exacto, en el mismo Face, en la misma en la hora no es tanto Pero a la hora que ustedes nos escuchen La ventaja de este podcast es que nos pueden escuchar Donde sea y a la hora que sea Pero bueno, va a estar disponible a partir del de próximo lunes Entonces, Chicos, muchísimas gracias Que tengan una excelente semana eh, Duérmanse temprano Porque luego por eso llegan tarde a la escuela Exacto Y si no, desvelense con bill de radio con No hay nada Luis mejor que desvelarse Con la voz de Belén. Belén No, con tu voz Conocido.